¿Qué tal Alicia? Buenas tardes. Sí, aquí estamos en el, en el parque recorriendo y hablando con la gente y haciendo una campaña de concientización sobre la violencia de género. La verdad que estamos muy comprometidos, tanto los hombres como las mujeres del PRO, en trabajar en, en esta campaña de concientización. Hemos decidido durante todo este mes, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, todas las mujeres, pero también acompañadas por los hombres, hacer esta campaña, porque bueno es, es una campaña que entendemos tiene que hacer el estado, pero desde el lugar donde estamos eh, creemos que podemos colaborar. Eh, la campaña se llama De si basta y está justamente concentrada en, en, en animar a las mujeres a salir de situaciones tan tremendas como la violencia intrafamiliar. Esto va acompañado de capacitaciones que estamos haciendo los sábados en los diferentes distritos eh, y vamos a hacer una segunda campaña eh, en peluquerías el, el mes que viene. Creemos que bueno que este es un, un flagelo que merece el compromiso de toda la dirigencia política, eh, así que ese es nuestro objetivo. ¿Y cuál ha sido el disparador para poner en marcha esta campaña? Mira, nosotros el año pasado vinimos trabajando. Yo soy la coordinadora de mi espacio en el mi espacio en el Pro del de, de espacio femenino, digamos, de la red de pro mujeres. El año pasado vinimos trabajando todo lo que es política de género, recorriendo el país, capacitando a las mujeres y lo que fuimos reconectando en ese intercambio con las mujeres. fue justamente que su mayor preocupación, una de sus mayores preocupaciones era el tema de la violencia. La violencia no solo este, se genera dentro de lo que es la familia, sino eh, había una preocupación por la violencia en la calle, la violencia en los niños, la violencia en la escuela, y nos fuimos dando cuenta de la importancia que era acompañar a esas mujeres en su preocupación y empezar desde la raíz, justamente que eh, cómo viven ellas en sus familias el tema de la violencia. La verdad, la violencia se hereda. Y eh, un niño que vive situaciones crónicas de violencia en su familia repite esos patrones de conducta en sus relaciones personales y también lo hace en la sociedad. Eh, más allá de la vida y el sufrimiento y el dolor de las mujeres, eh, lo, que, lo que esos niños viven también eh, les afecta, digamos, y afecta en su conducta social. Por lo tanto, la violencia es un tema, es un tema social, no es un tema azaroso de malas conductas de ciertos hombres en las vidas particulares de las mujeres. Esto, eh, eh, digamos, tiene que ver con un patrón cultural de, de patriarcado, de, de subordinación y de, y de dominación del hombre sobre la mujer... que está en nuestra sociedad y que tenemos que, eh, de a poco, incluso trabajando en la currícula de las escuelas, no solo en estas campañas de concientización, trabajando en un Estado presente, al lado de una mujer que vive esta situación, eh, ir, ir de a poco previniendo y erradicando este la violencia de género. En la, en la provincia de Buenos Aires las estadísticas son tremendas, y más aún cuando repasamos lo que pasó el año pasado, y fue eh, vos que estás en, en el medio, lo, lo tendrás tan tan vivo que... que fue todo lo que ha pasado y lo que ha salido en los medios de los 260 femicidios que hubo el año pasado, de allá cuando el Estado llegó tarde, este, y, o no pudo llegar, a una mujer que no se llamó a denunciar. Pero lo peor de todo es que muchos de esos casos de mujeres que han fallecido, que han sido asesinadas por sus parejas, por sus eh, concubinos, este, o por sus maridos, eh, muchas muchas de esas pareja, de esas personas, de esas mujeres, se habían acercado al Estado a denunciar. y el Estado eh, no, no estuvo haciendo el seguimiento que debió hacer para evitar que esas personas perdieran la vida, que esas mujeres perdieran la vida. Entonces hay, hay mucho por hacer, eh, el solo el 30% de los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen comisaría de la mujer, estamos en la borrilla de un distrito que sí la tiene, hay que trabajar para darle los recursos a esas comisarías y, y para eficientizar el seguimiento que hace la justicia de los casos de mujeres que sí se animan a denunciar. ¿Y cómo viene la actividad en Olavarria? Estamos así, a la, la gente la recepciona muy bien, si, si entendí tu pregunta, la recepciona muy bien, eh digamos el compromiso que uno muestre como dirigente eh, en esto la, la gente lo lo valora, así que la verdad que la gente lo lo ha recepcionado muy muy muy bien. Estamos recorriendo el parque con un proyecto, que, que básicamente la consigna es si te pega, no te quiere, de si basta, y mostrando nuestro compromiso. Va a llegar luego el, el momento de mostrar también el mes que viene cuáles son nuestras propuestas para esto, que es si tiene que ver con esto que te decía, capacitar a los operadores de la justicia, capacitar a la policía, trabajar más en prevención, porque hoy se trabaja Eh, justamente con la emergencia y no se trabaja en la, en la prevención. Este seguimiento que te digo es tan importante, a veces la justicia eh, determina una prohibición de, de acercarse el agresor a la, a, al hogar y ese seguimiento no se realiza, entonces después tenemos que lamentar muertes, todo lo que es, este, y lamentablemente acá no existe y, y en muchos distritos no existe, el albergue, el refugio para las mujeres que... Si tienen que volver a su casa vuelven a, a, a hacer de, de la violencia el día a día y necesitamos refugios para las mujeres para que puedan tener un lugar eh, donde donde vivir mientras tanto se resuelve este, eh, el, la situación en la justicia con el agresor así que eh, la necesidad de los refugios es una necesidad en toda la provincia de Buenos Aires. Después tenemos un registro en la provincia que no funciona bien, así que cuando uno ve las estadísticas tampoco puede tener una contabilización de exactamente cuáles son los datos. Los datos los pasan las comisarías de la mujer y la familia, pues las comisarías comunes no contabilizan ni registran los casos de violencia intrafamiliar, por lo tanto tenemos un problema ahí de poder tener una estadística este, clara que nos permita definir políticas públicas concretas y eficientes. Así que hay, hay, hay mucho trabajo para hacer en el gobierno de la ciudad, nosotros tenemos refugio para las mujeres como tenemos refugio para las mujeres víctimas de trata de personas, tenemos centros integrales de la mujer, hay más de 10 centros integrales de la mujer en la ciudad y creemos que esa política se puede hacer también en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, Gladys, ¿por qué no ha venido el diputado provincial Jorge Macri? No estaba previsto que viniera. Seguramente había algún este algún dato que mal pasado a la prensa. Lo que nosotros este estamos haciendo con Jorge es que él está detrás de esta campaña. Nosotros nos sentamos a principio de año a contarle cuál había sido el resultado de nuestro trabajo el año pasado. Y, y consensuamos con él ponerle un eje a nuestro trabajo de mujeres este año y ese eje fue violencia, él, eh, estuvimos juntos en Avellaneda en una charla que dimos sobre violencia de género, sobre trata de personas el jueves pasado miércoles pasado y estamos haciendo el lanzamiento de esta pan campaña de concientización el sábado que viene en La Plata no estaba previsto que, que viniese, sino que este, lo que seguramente ha salido en la prensa es que nuestro candidato a gobernador Jorge Macri está detrás de esta campaña ayudándonos, acompañándonos concientizando, así que irá yendo este, a cada uno de los, de los distritos que, que vamos a ir nosotros todos los sábados vamos a estar presentes en alguno de ellos también él nos va a acompañar no en este caso, la, realmente no estaba previsto que viniese